Her、radio Show.、Ah! Buenas noches, mi gente. Muy buenas noches, mis amigos, mis amigas, mis colegas del metal. Bienvenidos a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saludo a su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas. A través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos a todos una vez más a dos horas de puro metal pesado. Nos estamos transmitiendo no solamente por MetalPR.com, pero también estamos transmitiendo. A través de c e s a r Radio Rock.com, todos los domingos a las 21 horas en Bolivia. También a través de c e s a r Radio Rock.com, The Classic, a través de、eh, su misma emisora, pero con otra afiliada. Y esto será s n los martes a las 21 horas también en Bolivia. Estamos a través de a s a l t o m a t a r a d i o r o c k c o m todos los lunes a las 12 del mediodía en España. También estamos a través de Seno FM, MetalCorrosivo.com todos los lunes a las 6 de la tarde en México. Y por último, pero no menos importante, estamos a través de frecuencia online radio.com todos los lunes a las 22 horas en Buenos Aires, Argentina. Así que Heavy Metal Bunker Radio Show volando sobre Latinoamérica y Europa. Así que saludos, saludos a toda s esa hermosa gente de Bolivia, de España, de México, de Argentina. De Puerto Rico y de cualquier otra parte del mundo que nos estén escuchando. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Y les envío un saludo grande de parte del de e Dark Nerudans de d e s p r i n g Texas. Ok, así que hoy estamos llevando nuestro programa a post cumpleaños. Y la semana pasada estuvimos. Celebrando nuestro primer aniversario y lo s t u v i m o s celebrando en grande. Más adelante vamos a anunciar q u i e n e s fueron los ganadores de los premios que tuvimos、eh, y vamos a hablar pues, de algunas otras cositas más. Pero nada, estamos ya hoy en nuestra nueva edición y comenzamos con nuestro despegue. Y comenzamos hoy medio clásico. Comenzamos con la banda Crimson Glory. De su álbum Astronómica de 1999, estábamos escuchando el tema War of the Worlds. Un extraordinario álbum. De hecho, es el primer álbum que graba、eh, Crimson Glory、uh, después Que、eh, Midnight sale de la banda.、Eh, y si no me equivoco, creo que es el último álbum que、eh, grabó Crimson Glory. No, no, ese dato no lo tengo específicamente preciso, pero creo que fue el primer álbum después de Midnight y el último álbum de la banda. Así que ese dato pues tendría que corroborarlo. De todas maneras, es un extraordinario álbum. Es un extraordinario disco y el tema War of the World es un tema fuerte, pro poderoso, extraordinario. Y hoy lo quisimos compartir con ustedes en el despegue. Como todos los,、eh, todos los programas,、eh, quiero invitarlos, aquellos que quieran、eh, compartir con nosotros en el chat en vivo de Heavy Metal Mansion. Eh, simplemente tiene que conectarse con metalpr.com, diagonal en vivo. Entra, pone su nickname y automáticamente pasa al chat en vivo para compartir con los muchachos que están allí,、eh, compartiendo información, impresiones、eh, y escribiendo.、Eh, esto, pues, es solamente para los que están. Eh, transmitiendo o los que están escuchando el programa durante el domingo、eh, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico.、Eh, los demás, ¿verdad? Tanto la gente de Bolivia, España, México pueden entrar, pero probablemente el chat va a estar vacío porque ya la、eh, primera transmisión ya pasó. Así que. Nada, si ustedes nos están escuchando en vivo desde ahora, pues de cualquier sitio pueden entrar al chat y compartir con nosotros. ¿Ok? Pero nada, vámonos. Vámonos con nuestro primer bloque de música para comenzar a ponerle sazón a esto. Y nos vamos a ir un poco clásico, nos vamos a ir con una banda bastante querida y bastante、eh, aclamada en los años 80. 0 o Pero nos vamos con algo especial que ellos nos regalaron en el 2015. Vámonos con White Snake de su álbum, The Purple Album. Vámonos con. ¡Brrr! La Inder e Rock se llama asaltomataradiorock.com.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 Para los que nos acaban de sintonizar un poco tarde, les saluda su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion, metalpr.com. Pero también estamos transmitiendo a través de c e s a r Radio Rock todos los domingos a las 21 horas en Bolivia. Y a través de c e s a r Radio Rock.com de c l a s s i c Todos los martes a las 21 horas en Bolivia. También a través de Asalto Mataradio Rock.com todos los lunes a las 12 horas en España. A través de Seno FM Slash Metal Corrosivo.com todos los lunes a las 6 de la tarde en México. Y en frecuencia online radio.com todos los lunes a las 22 horas en Buenos Aires, Argentina. Así que esas son todas nuestras afiliadas y nuestras、eh, emisoras encadenadas con Heavy Metal Bunker Radio Show. Muy bien, estuvimos escuchando un bloquecito ahí medio c l a s i c ó n Nos fuimos. Comenzando con nada más y nada menos que con Whitesnake de su álbum The Purple a l b u m de 2015. Estábamos escuchando el tema Burn. Como ustedes sabrán, The Purple a l b u m no es otra cosa que un álbum que、eh, hace David Coverdale con Whitesnake de、eh, las mejores canciones que él interpretó durante su era en d e e p Purple. Y entonces escogió. Hizo un escogido de sus mejores canciones y entre ellas tenía que estar el tema Burn. Así que eso era Whitesnake. Después nos fuimos con nada más y nada menos que con los japoneses Loudness. De su álbum Lightning Strike de 1985, nos fuimos con el tema Let It Go. Un temazo que estuvo bien, bien pegado en los años 80. Creo que fue con el tema que realmente ellos se hicieron conocer acá en América y se convirtieron en una banda muy aclamada. Recuerdo en 1986 que tuve la oportunidad de ver a Lowness abriéndole concierto a Striper.、Eh, no recuerdo. Si ese año fue el tour de Lightning Strike o el tour del Thunder in the East, no, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que estaban haciéndole el Open i n g Act a, a Striper del disco To Hell with the Devil.、Eh, y simple y sencillamente, Launes es espectacular, ¿okay? sin hablar. De la virtuosidad de Akira Takasaki. Así que eso era l o u d n e s s Después nos fuimos con una banda clásica. Nos fuimos con una banda clásica y nos fuimos con Sabatage. Sabatage del álbum Handful of Rain de 1994. Que es el primer álbum que graba、eh, Sabatage después de la muerte de Chris Oliva. En este álbum. Eh, básicamente, John Oliva、eh, toca la mayoría de los instrumentos、eh, con z a c h Stevens en la voz y en la guitarra, nada más y nada menos que con Alex Kornick, ¿sí? el guitarrista de Testament, pues fue el guitarrista de este álbum.、Eh, no es el mejor álbum de Sabotage porque quizás fue un álbum bastante nostálgico, fue un álbum.、Eh, Suave, no fue un álbum tan fuerte como nos tenían acostumbrado, pero sí es un extraordinario álbum. De hecho, cuenta con el tema、eh, Changes, que quizás es un himno、eh, que fue dedicado a、eh, Chris Oliva. Así que teníamos ese cierre con Sabatage. Ok, pues muy bien, mi gente. Vámonos con otro bloque y después vamos a anunciar quiénes fueron los ganadores de los premios. Del primer aniversario de Heavy Metal Bunker Radio Show. Y vámonos con algo nuevo. Vámonos con algo recién, recién sacadito del horno de esos que, que todavía queman de lo caliente que está. Y esto es lo más reciente, lo completamente nuevo de Alcatraz. Thank、you Desde Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Sí, mi gente, estamos en Heavy Metal Bunker Radio Show. Y estamos escuchando un bloque con cositas nuevas. Empezamos con nada más y nada menos que con lo más reciente de la legendaria banda Alcatraz. Sí, esa misma Alcatraz que lleva aproximadamente 30 años sin、eh, grabar un álbum inédito. Pues sí, el 31 de julio sale a la luz lo que será el álbum Born Innocent de Alcatraz. Hace algunas semanas atrás estuvimos、eh, compartiendo con ustedes un tema. Ellos lanzaron en YouTube como un lyric video、eh, que se llamaba Polar Bear y fue lo primero que salió con esta nueva alineación que no es tan nueva, básicamente la alineación de Alcatraz no se altera mucho, ya que sigue contando con Graham Bonnet en la voz,、eh, con Jimmy Waldo los teclados, con Gary s h e e n en el bajo. Los únicos miembros diferentes a la alineación original lo son el baterista Mark Benchega y el virtuoso de la guitarra, Mr. Joe Stump. Que como ustedes saben, pues Alcatraz siempre se ha caracterizado por tener guitarristas espectaculares y en esta ocasión no es diferente. Así que. Eh, esa es la alineación de lo que será el álbum Born Innocent. Pues en esta ocasión,、eh, Alcatraz lanza un videoclip con la banda y el tema que tienen se llama London 1666, Londres 1666. Un tema muy, muy, muy chévere.、Eh, la voz de. de graham b o n e t pues está como que como que intacta tal y cual siempre ha cantado desde los años 80、eh, y me parece que la ejecución de joe s t o m e n esto en estos temas tanto en el primero como en este es simple y sencillamente espectacular así que el 31 de julio vamos entonces a tener como release El álbum Born Innocent de Alcatraz.、Okay? Así que eso que teníamos y eso que escuchamos fue lo más reciente de Alcatraz, London 1666. Lo próximo que escuchamos fue nada más y nada menos que Tokyo Blade. Lo más reciente de Tokyo Blade. Sí, Esos mismos, los del New Wave of British Heavy Metal. Pues acaban de lanzar un álbum que se llama Dark Revolution. Tan, tan reciente como el, el mes pasado, en, en mayo, lanzaron ese álbum que se llama Dark Revolution. q u El e álbum está bastante bueno. Es un álbum bastante bueno. Con sonidos bastante modernos para hacer una banda de,、eh, de los años 80. El tema que estábamos escuchando era See You Down in Hell. Así que eso era parte de lo nuevo de Tokyo Blade. Y lo próximo que escuchamos, con lo que cerramos el bloque, fue con la banda española del New Wave of Traditional Heavy Metal, Evil Hunter, con su tema Surf the Wave. De su álbum Evil Hunter del 2018, ese era el tema que compartimos con ustedes, Surf the w a v e Así que ahí teníamos el.、Eh, El bloque que compartimos en esta intervención, muy bien, mi gente. La semana pasada, Heavy Metal Bunker Radio Show estuvo de aniversario. Estábamos celebrando nuestro primer aniversario en la radio, y como parte de lo que estuvimos haciendo, pues eh, estuvimos eh, dando algunos regalitos. Eh, entre nuestros oyentes, y los regalos se fueron para el señor Pedro Díaz en Camuy, que resulta ser mi amigo el Choki.、Eh, así que para Camuy se fueron uno de los premios, y el otro premio se fue para Aguas Buenas, Puerto Rico, para Mr. David Pérez. Así que felicidades a Pedro Díaz y a David Pérez. Gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros, escuchándonos semana tras semana. Espero que se disfruten、eh, su regalito, ¿ok? Este, así que nada, en algún otro momento, pues continuaremos regalando algunas cositas que podamos encontrar. Por ahí, ok. Muy bien, mi gente. Vámonos entonces con otro bloquecito de esos que me gustan. Y este vamos a tirarlo con un poco de fuerza, un poco de energía y un poco de ruido. Vámonos con este bloque y lo vamos a comenzar con una de mis bandas de trash favoritas. Vámonos con Overkill. En las aplicaciones Tu n e i n o Mi Radio Argentina. Frecuencia Online Radio. Una alternativa para endulzar tus oídos. n o d o Yes, people. Yes, ladies and gentlemen. Estamos de vuelta aquí de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Muy bien. Ese. Pasado bloque que estuvimos escuchando,、eh, lo comenzamos con una de las bandas trash metal favoritas de siempre.、Eh, estábamos hablando de Overkill, de su álbum The Years of Decade de 1989. Estábamos escuchando el clásico tema Elimination, un tema. Que no puede faltar en los set lists de sus conciertos.、Eh, después nos fuimos con nada más y nada menos que con Metal Church de su álbum The Dark de 1986. Nos fuimos precisamente con el tema de la oscuridad The Dark. Y cerramos, cerramos este. Bloque con nada más y nada menos que con la banda española Zenobia de su álbum Lo Llevo en la Sangre de 2008. Estábamos escuchando precisamente el tema Lo Llevo en la Sangre. Un bandón de cuatro pares que tenemos en la escena del metal en castellano en España. Ok, así que muy bien.、Eh, Como todos saben,、eh, muchos de los lugares alrededor del mundo ya se están abriendo las áreas comerciales, las áreas de trabajo. Estamos ya、eh, de alguna manera tratando de hacer que la gente vuelva a, a parte de lo que era la normalidad después de esta pandemia.、Okay. Eh, vamos a encontrar personas que van a tener diferentes tipos de opiniones. Desde las personas que dicen que ya es hora de que se comience a abrir el comercio y que comience、eh, la vida、eh, normal, hasta lo que dicen que todavía no estamos preparados y que e s o podría provocar、eh, una nueva ola de la epidemia. Bueno,、eh, independientemente de una o independientemente de la otra, mi gente, somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de. Protegernos, de cuidarnos y de tener todos los mecanismos de protección para nosotros y para nuestras familias. Eso no es responsabilidad del gobierno. Si usted se protege, si usted se mantiene a distancia, usa sus mascarillas, se mantiene con un alto nivel de higiene, las probabilidades de que usted pueda ser víctima del contagio son bien, bien bajas. Así que, Ya he visto por ahí, o por lo menos aquí en Houston, ya me comenzaron a llegar los avisos de conciertos, los avisos de eventos en los p o p s、eh, bandas tributo, inclusive bandas que ya van a comenzar a retomar sus giras. ¿okay? No les puedo decir una cosa ni la otra, ¿verdad? es responsabilidad de cada uno de ustedes decidir. Si asisten, si no asisten, bajo qué condiciones, dónde y cuándo asisten, ok. Lo que sí sabemos es que ya las fechas comenzaron a correr, ya las bandas comenzaron a recandelarizar, ya los, los venues comenzaron a establecer sus agendas y、eh, vamos a ver qué pasa, ok. Así que. Esperemos que todo esto pase lo antes posible y que podamos disfrutar de lo que tanto nos gustaba, nos gustaba que eran los conciertos, ¿verdad? los shows、eh, y todo esto, pero、eh, siempre manteniendo la cautela, la protección y la responsabilidad. Muy bien, pero nada, vámonos con nuestro próximo bloque y nos vamos a ir con una banda que、eh, precisamente fue la última banda que vi. エンゼルスビー junto con オ verkill、Akienhuston, Texas, エンゼルスバンド、ダーバンダー XORDER César de c l a s s i c s Reunimos la colección de éxitos musicales que siempre has querido volver a escuchar. La única y verdadera estación del metal en Puerto Rico. metal desde el 2001 reconocida mundialmente metalpr.com heavy metal manchas ay virgen que bloquetazo acabamos de zumbar aquí en heavy metal bunker radio show este nos fuimos como les dije ahorita con la última una de las últimas bandas estuve Viendo a Overkill y, y e x o r d e r le estaba haciendo open, y ese fue el último concierto que pude ver antes de que comenzara todo esto de la pandemia. e、eh, x o r d e r extraordinaria banda, simple y sencillamente impecable. Es una lástima que e x o r d e r no haya sido una banda que haya trascendido y que haya logrado、eh, la fama, ¿no? Porque. Eh, es un bandón,、eh, realmente es un bandón. Mucha gente, mucha gente dice que son los papás de Pantera, ya que ellos fueron los que comenzaron con este género del, del groove, del trash groove, del, del, del género que después Pantera más adelante como que perfiló y lo convirtió suyo, pero fue Exhorter, la banda que realmente comenzó. Con ese, ese estilo, ¿no? esa, esa alineación, esa alteración de lo que era el trash. Entonces, del álbum Slaughter in the Vatican de 1990, ahí estábamos escuchando precisamente el tema Slaughter in the Vatican. Y lo próximo que、eh, teníamos, pues eran precisamente Pantera. Precisamente Pantera de su álbum Cowboy from Hell. De 1990 estábamos escuchando el legendario tema Cowboy from Hell. Y cerramos, cerramos nuestro bloque con nada más y nada menos. Que hoy con Mr. Paul Gilman desde Venezuela, interpretando un tema que es originalmente de la banda donde él cantaba, la banda Arcángel. El tema lleva por nombre、Repes、Represión Latinoamericana, pero esta versión que, que compartí con ustedes estaba incluida en el álbum Levántate y Pelea del 40 aniversario, que fue lanzado en el 2017. Muchos temas fueron remasterizados y otros fueron regrabados.、Eh, por ejemplo, Represión Latinoamericana es un tema que fue regrabado por Paul Gilman. Eh, en este álbum que suena excelente y extraordinario. Así que ahí teníamos a Mr. Paul Gilman con represión latinoamericana. Y nada, vámonos ahora con un bloque que lo vamos a comenzar con algo de lo que es el nuevo movimiento del trash. Trash de la nueva generación. Sí, porque se habla mucho de. El heavy metal of traditional, ¿verdad? el new wave of traditional heavy metal, pero la escena trash también tiene un movimiento de nueva generación. Y una de estas bandas que tuve la oportunidad de verlas en vivo y es simple y sencillamente brutal, es la banda Powertrip. De su álbum Nightmare Logic de 2017, vamos a escuchar el tema Crucifixation.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 Con bandas de trash metal de la nueva generación. Bandas que llevan unos 10, máximo 15 años, pero que están haciendo trash tipo trash clásico. Con la misma energía, la misma línea, la misma fuerza、eh, que las bandas de trash clásicas. Entonces, hay una banda que desde que la vi por primera vez en vivo me sorprendió y me impresionó muchísimo. Sus álbumes son muy, muy buenos. Y estamos hablando de la banda Power Trip. Comenzamos este bloque con Power Trip. De su álbum Nightmare Logic del, 2018, del 2017,、perdón. estábamos escuchando el tema Crucifixation. Tuve la oportunidad, como les dije, de ver a Power Trip en vivo. Y esta gente tiene una energía que. Pocas bandas yo las he visto. Claro, eh, son eh, muchachos muy jóvenes, pero la verdad es que el dominio de los instrumentos, el dominio del escenario, la fuerza, la energía, la agresividad de la música en vivo es una cosa simple y sencillamente brutal. Me encanta Power Trip, y ahí estaba compartiendo con ustedes uno de sus temas. Otra de las bandas、eh, que no es una banda tan nueva, nueva, nueva, pero que tampoco es una banda vieja, una banda básicamente moderna.、Eh, y estamos hablando de Havoc. Havoc ha lanzado varios álbumes súper buenos, pero en el 2020 lanza el álbum 5.、Eh, Y Ese álbum está simple y sencillamente a otro nivel. Havoc encontró el camino por donde comenzaron、eh, incluyeron mucha energía, mucha agresividad en este álbum que suena súper, súper bien. Y estábamos compartiendo con ustedes el tema Fear Campaign. Y de ahí nos fuimos con un clásico. Nos fuimos con un clásico de lo que es el American Metal. Y nos fuimos con Hellstar. De su álbum A Distant Thunder de 1988. Estábamos compartiendo con ustedes el tema de Kenneth Death. Ahí teníamos a Hellstar. Una banda brutal que no se quitan y que todavía en vivo suenan espectacular. Así que ese bloque g lo teníamos ahí compartiendo con ustedes mucha fuerza y mucha energía del metal pesado. Bueno, mi gente, no me queda mucho tiempo para más. Mi relojito de arena, pues como siempre, me avisa cuando se me está terminando el tiempo. Eh, simple y sencillamente quería darle las gracias a todos los que nos sintonizaron la pasada semana en nuestro aniversario, a todos los que nos escribieron a través de nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp y el Messenger de nuestra página. Gracias, gracias a todos、eh, por sus buenos deseos, sus felicitaciones y、eh, simple y sencillamente lo único que deseamos es poder compartir con ustedes durante dos horas. entretenerlos y compartir eso que nos apasiona tanto que es el metal pesado siga sintonizándonos apoye apoye todos los programas de metal no importa quien lo conduzca no importa la emisora que lo esté transmitiendo apóyelos p o r q u é porque nosotros fuimos los que comenzamos Esto de las、eh, emisoras en línea. Cuando a nosotros en el heavy metal no nos daban espacio, no nos daban cabida y nos rechazaban en las emisoras de cuadrante de radio, fueron las、eh, emisoras online donde nosotros pudimos utilizar como herramienta para poder. Difundir y compartir nuestro metal. Hoy día todo el mundo tiene online, hoy día todo el mundo tiene su emisora online, incluso hay emisora s que、eh, estando en cuadrante siguen en online, pero eso es hoy. Hace 20 años, hace 30 años atrás, Eran bien pocas las emisoras que estaban online y los del, las emisoras del metal eran las que estaban tratando de difundir su música porque no se le daba espacio en los cuadrantes de AM ni f m Así que apoye, apoye las eh, eh, transmisiones, los programas, no importa de la emisora, no importa quién los conduzca, siempre que sea metal pesado hay que apoyarlo. s ¿okay? Así que. Los dejo, mi gente. Me despido. Yo espero que tengan una extraordinaria semana. Si esta semana comienzan a abrir los comercios, usted tome la decisión de protegerse, de cuidarse y cuidar a su familia, ¿ok? Así que nos escuchamos la próxima semana. Cuídese mucho.、Eh, que la pasen bien y que el metal pesado los acompañe. Hasta la vista, baby. Oh, great!